Salmo número 116 Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma.